con la guerra de la restauración da inicio el período de la segunda república época en la cual se desenvolvió la vida de la poetisa caracterizadas por grandes cambios políticos económicos y sociales como el surgimiento de los partidos azul formado por un grupo de liberales, rojo integrados por los conservadores verde surgió en oposición a los ideales de los azules y los rojos llega la dictadura de Ulises Herod dejando con su muerte al país en bancarrota por los préstamos tomados a los Estados Unidos.